Hola, buen día. Acá con el diario del lunes a la mañana.、Oh. Un poco amargada.、Uh, pero bueno, me imagino. todo bien.、Eh, Marina, vos sabés que, bueno, que es lo que pasa habitualmente.、Eh, cuesta encontrar、eh, información cuando se movilizan ustedes,、eh, lamentablemente. Pero bueno, lo vimos ahí algo en Telan y bueno, queríamos charlar con vos que nos cuentes de, este, de esta actividad que hubo el sábado ahí en Playa de Maya. Más de 50 entidades territoriales de distintas provincias se juntaron. Y debatieron algo bueno,、eh, que lamentablemente tiene que ser un derecho, que no se, bueno, es un derecho, pero que no se cumple, este, el acceso a la tierra y vivienda digna. Sí, la verdad que tuvimos un poderoso congreso con un marco de alianza muy, muy grande, muchos barrios representados、eh, a nivel nacional hicieron un esfuerzo muy grande. los barrios de las provincias para, para asistir al Congreso, más de 6.000 compañeros y compañeras, vecinos y vecinas de los barrios populares discutiendo en 10 comisiones acerca del de derecho al hábitat, del derecho a la tierra, el derecho a la vivienda digna,、eh, políticas, la generación de políticas públicas,、eh, las conclusiones fueron contundentes. en relación con la falta de, de abordaje por parte de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales en, en la dimensión necesaria de la problemática de, de la vivienda y el hábitat.、Mm. Eh, Realmente las conclusiones, como dije antes, fueron contundentes en relación a, a, a la necesidad de refrendar la ley que regula la propiedad de la tierra comunitaria de los pueblos originarios, la del relevamiento de los pueblos originarios, la ampliación de la cantidad de barrios del r e n a v a p gran cantidad de barrios han quedado por fuera de, ese, de esa reglamentación, la necesidad de invertir como parte de un círculo virtuoso de una economía que no está pudiendo arrancar, y que permitiría el acceso a derechos, que es el derecho a la vivienda y al hábitat digno, y por otro lado la generación de empleo. y la, la generación de empleo local ¿no? en, mm. en, en las barriadas populares.、Mm. Nos parece que es fundamental y que no había hasta el, día del, hasta el sábado un marco de unidad como el que se fue pariendo、eh, a lo largo de todos estos meses en los precongresos de tierra y vivienda en, en todo el país, en más de 10 provincias. se realizaron precongresos y se generó un marco de, de unidad que recupera la historia, la rica historia y la vasta historia de la urbanización de los barrios, de la ocupación de tierras con, para, para generar barrios populares, de la ruralidad. Eh, inmensa cantidad de, de un acumulado histórico de, de, de luchas por la tierra y por la vivienda que no estaban en este momento ni en unidad ni representados en una gran fuerza social que permita disputar este derecho.、Claro. Eh, Así que felices en ese sentido.、Eh, Marina, ¿la realidad es parecida en, en todas las provincias、eh, o las problemáticas, hay problemáticas locales que, que, que son diferentes,、eh, difieren, por ejemplo, de, de Ciudad de Buenos Aires? Eh, las problemáticas son, son parecidas, el acceso a la tierra,、eh, la lucha contra la especulación financiera、e、inmobiliaria、eh, son, son parecidas, la persecución a, a la recuperación de tierras es parecida, pero hay problemáticas que se ven agudizadas, hay algunas que se ven agudizadas en, en las grandes urbes donde El, los procesos de gentrificación expulsan permanentemente a vecinos y vecinas y que la falta de servicios se hace muchísimo más agudo. Y, y por otro lado, en, en, en el interior profundo, en las provincias, se hace muy importante la recuperación de tierras, este, la, la construcción de servicios, el acceso a la salud, el acceso a la educación. En los parajes de nuestro país. Entonces, hay, hay problemáticas que, que, que son complementarias, pero básicamente el lucro inmobiliario, la gran concentración de tierras en pocas manos y la falta de, de interés por parte de los gobiernos de ver en ese derecho una potencia fuerte es lo que nos une y nos nuclea. Pero bueno, Realmente fueron 10 comisiones que, que discutieron intensamente por, por muchas horas. Eh, y sacaron conclusiones、eh, interesantes y dentro de las comisiones se discutió por ejemplo el rol de, de la emergencia habitacional en relación con la, la emergencia en violencia de género, se discutió pueblos originarios, el rol de la juventud en las barriadas populares, las necesidades que habían, todo lo que tiene que ver con la reglamentación y la legislación. los procesos de autoconstrucción y las cooperativas de trabajo, eso fueron alguna s de、uh -huh. la salud y las personas con discapacidad, el acceso a la tierra y el, y el acceso a servicios, cómo es la vida tanto en, en todo el país como en las grandes urbanizaciones, cómo es la vida de las personas con discapacidad. Realmente fue muy interesante y los compañeros y las compañeras, los vecinos y las vecinas se fueron muy muy contentos de un masivo, multitudinario congreso.、Eh, Marina, esta falta de interés de, de los distintos gobiernos,、eh, ¿el gobierno de Alberto Fernández cambió algo a lo que fue el macrismo o, o siguió por el mismo rumbo? Por supuesto que el hecho de que algunos sectores dentro del de gobierno actual、sí. estén representados por, por militantes y por organizaciones populares que, que han venido luchando por tierra y vivienda y por la conquista que hicimos de la ley、eh, que instrumenta el RENABAP, que instrumenta la Secretaría de、Inse、Integración Socio-Urbana, que le da la, la potencia a la Mesa de Barrios Populares, Eh, es un avance en,、mm. en materia de tierra y vivienda. Lo que necesitamos es dem democratizar esto, ampliar esto y ver como sector estratégico la construcción de vivienda, la autoconstrucción, el acceso a los servicios, la puesta en disputa, porque en este momento tenemos que ver、eh, cómo influyen, por ejemplo, los intereses、eh, internacionales en relación al litio, en relación a las grandes carreteras que se están construyendo para el transporte. De, de, de aquello que no tiene que ver con, con los sectores populares. ¿no? Entonces, hay que torcer. Eh, la política, esto es con organización, con mayor cantidad de unidad y con la posibilidad de visibilizar que hay mucho por delante, que es un derecho que en este momento está incumplido y que necesitamos una reformulación contundente de la política en materia habitacional. Bien,、eh, ¿de qué forma lo van a exigir? Eh, digo, o、eh, En las conclusiones, eh, eh, ¿buscaron algo? Digo, de, ¿Definieron algo?、Eh, de, ¿De qué forma lo、sí. van a hacer? Mm. Sí, sí, sí. En principio se constituyó el Congreso por Tierra y Vivienda como un organismo permanente de coordinación en todo el país,、mm. este, que va a ir sesionando tanto provincialmente, localmente, este, como nacionalmente con periodicidad. Se constituyó eso con una mesa con, con las secretarías de las comisiones. Se van a hacer públicas todas las conclusiones del Congreso y se van a entregar al Ministerio de Vivienda y también a la Secretaría de i n t e g r a c i ó n Socio-Urbana y a todos los ámbitos posibles. Y esas fueron las conclusiones de, de mayor relevancia en relación a cuál es, cuál es el paso que sigue. Eh, también se, se articularon muchas organizaciones para la construcción de vivienda. Hablamos de tener un arca por distrito, por lo menos, que es uno de los nuevos programas que, que se inauguran desde la CISU, que permiten la construcción, la compra de, de terreno y la construcción de vivienda. Entonces e avanzaron en, en estrategias de articulación y otras que tienen que ver con reforzar leyes que aún no están siendo debatidas, como la Ley General de Tierra, Techo y Trabajo, que p r o m u e vemos desde la utep no、sí. eh, eh, estas leyes y por, por ejemplo la ley de, de emergencia en violencia la ley de personas en situación de calle hay ciertas leyes la 341 hay ciertas leyes que tenemos que poder、eh, por lo menos visibilizar que en este momento no están funcionando, no están siendo implementadas o no están siendo discutidas. Pero bueno, se quedó en esto, en un consejo permanente que va a ser el Congreso por la Tierra y la Vivienda y consejos locales que puedan accionar en unidad y que puedan sumarse más organizaciones. Bien, bien Marina,、eh, nada, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, si no, gracias、eh, por estos minutos como siempre con Kermés. No, no, no, solo eso, gracias por, por difundirlo y nos toca, ahora desistir de la e m b e s t i d a de e s t a d o s u n i d o s mediante su embajador、mm. y la, la regulación de nuestra política a través de, de la política imperialista de, de los de siempre así que nos toca un, la misma lucha de siempre que necesita más de mayor organización y mayor unidad en todo el campo popular argentino gracias marina que tengas buen día gracias a ustedes